せの。<Cheers. S 2> <Cheers. S 1> Me、están buscando pa' matarme por problemas de ayer. Y yo queriendo negociarlo no me voy a esconder. Esta vida me dio problemas, luego lana y poder. Mi gente no teme a morirse si me va a defender. Pero no creo en amenazas, menos me asombro. Soy de los tipos que se cargan el equipo al hombro. Con tanta clase que ningún tombo atrapa este combo. Me llevan pa' Madrid, Laif、like、Fernando Redondo. Desde niño amaba los metales. Y con el tiempo mostra habilidades para encarar con los profesionales. Ahora me sale como no te s i e n t s Y estoy en la esquina fumando mientras suenan mis carnales. No paro de hacer revoleo, parezco un gitano. Si tengo el as bajo en la manga y la faca en la mano. Si tengo que buscar consejos, lo llamo a mi hermano. Porque siempre que me ve mal, pregunta a quién matamos. Sigo pasando la barrera como h a c i a Riquelme. Aunque sé bien que en esta vida nada es para siempre. Si juran decir la verdad, es claro que te mienten. A veces hasta el titular sueña a ser el suplente. Por ahí encuentro algo de música dentro de mi droga y así me paso. ハローコンミグアソラス、トドウ Oscura, fue porque estuve con Dios para que me brinde su ayuda.、Bro.